Bueno, pues desde la costa de Chiapas agradecemos la intervención de los compañeros eh, para apoyar el proceso que tuvimos y también eh, damos ánimos a nuestros compañeros de, de Bacajón y esperemos que tarde o temprano puedan obtener su libertad e inmediato, que no son delincuentes, que no son secuestradores, narcotraficantes, sino son luchadores sociales y nos sumamos a, la, a su digna causa, a su lucha digna de Bacajón.